impresionante eh, dentro de, de, de cualquier actividad, hablamos del básquetbol porque es la actividad que siempre decimos nos compete a nosotros y la que tenemos nosotros y llevamos adelante, pero aquellos que han entregado su vida y han dedicado su vida al deporte y han representado A la, a la Argentina, la verdad que es un proyecto muy pero muy importante y, y me parece correcto que la Asociación de Jugadores apoye este proyecto y ojalá que entre tantas cosas que se presentan y tantas cosas que, que, que se aprueban en, en nuestra legislatura argentina, esto pueda tener eh, que sea viable y aquellos jugadores que han representado en los diferentes torneos y en las diferentes modalidades convencionales o no puedan recibir una jubilación y puedan recibir un aporte posible eh, porque se lo han ganado y para eso estamos hablando con, con Miguel Cortijo que además de ser, eh, de haber sido uno de los más grandes jugadores en la historia del básquetbol argentino, campeón de la Liga Nacional mejor pasador del Mundial 1986 en España eh, es un, un tipo querible y querido dentro de, del medio y ahora tratando de, de impulsar eh, este proyecto de ley que, que ojalá se concrete ¿Cómo te va Miguel? Buen día Hola ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy muy contento de, de poder escucharte, de poder tenerte acá en el programa, este y, y contento por por esta iniciativa que han tomado y me parece que es este totalmente justo y ojalá que se pueda dar. Sí, creo que en realidad esto nació a partir de una idea que tenía Eduri Pelazo. Y, y bueno yo me sumé a lo que querí en un torneo que jugamos allá en hebraica un torneo denominado de en de, de homenacia a león siempre y todos los años se hace y, y la verdad que este, y me sumé también pensando en, en algo en algo justo estamos hablando para todos los deportistas y han integrado a las elecciones nacionales y que bueno el, el fundamento Pasa también cuando uno profesionalmente está abocado a la al deporte y, y muchas veces eh, diría es, en, en todos los casos es, eh, uno solamente está pensando en, en prepararse y, y, y jugar y, y no ver otras eh, otras posibilidades digamos en cuanto a, a hacer otro tipo de actividad claro claro es eh, Y bueno, creo que más allá de, de algunos casos excepcionales de, de deportistas que han que han tenido la posibilidad y, de, de hacer dos cosas paralelas, de jugar profesionalmente y de estudiar, este, son muy pocos los casos que se dan. Y, y bueno, me parece que el universo de los deportistas es muy grande. Eh, me, me parece algo justo, ¿no? Que, Quiero resaltar también la, la preocupación que ha tenido la senadora Casti de Mendoza, este, bueno, en recibirnos y, y poder escuchar esta esta idea, esta iniciativa que, que tenía, ¿no? Eh, estamos hablando con Miguel Cortijo, para aquellos que, que, que, que se acercan en este momento, que están escuchando la radio y que por ahí no lo conocen, Miguel fue campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, 1985, bah, si tienen para anotar, anoten, ¿eh? 1985, 86 y 89, jugando con Ferro. anda corrigiéndome, Miguel, ¿eh? que yo tengo la memoria frágil de vez en cuando. Eh, creo que después fuiste subcampeón dos veces, en la 87 y en la 96-97, Eh, a ver, campeonatos sudamericanos 4 81 82 87 y 96 eh, Subcampeón de la William Jones En el 86 eh, Bueno, ya en el, el eh, Y esto me lo acuerdo porque lo fui a ver como hincha En el 80 fuiste campeón Metropolitano Y después 82 y 83 del torneo de la Federación de Buenos Aires Eh, fuiste oro en Paraguay en el 87 Plata en Ecuador en el 89 Brasil el 83 Si no me equivoco Y bronce en el 91 en Venezuela Más o menos ahí estamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Una carrerita más o menos hiciste La verdad que no me puedo quejar y y, este, y, y yo he apuntado hado mucho le hemos dado mucho al deporte y, y obviamente el deporte también me ha dado mucho amigos bueno con con compañeros con equipos este maravillosos este más allá de lo deportivo que es el objetivo que uno siempre sea una carrera de un deportista me ha tocado también estar en el mayor tiempo posible en el equipo Mocerro, que me pone muy contento que estoy viendo esta y, y este, La verdad que muy, muy contento le he dado mucho al, al deporte. Está deporte bien. Mí, y, ¿no? Miguel, eh, cuando yo contaba todo esto, repasando así, este de, de, casi de memoria de, de, por haber, bueno, estado vinculado a, a, a la actividad y, y mientras vos hablabas, eh... Al mismo tiempo, cuando vos ganabas todas estas cosas, pensabas por ahí que nunca se iba a terminar o no, o no hacías otras cosas. Y un poco este proyecto también apunta a eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Más que todo eso porque, bueno, lo que te decía anteriormente, o sea, el, el jugador muchas veces... este Muchas veces no, la, la mayoría de las veces creo que... No, no sé en este momento, en este momento, en, en la actualidad, me parece que ya hay un... Hay un compromiso mayor de poder y pre prepararse para para cuandoá no se hacen mal los buenos contratos y cuando en esa carrera eh, de a poco se comienza a terminarse este que justamente justamente por eso es que planteamos esta este proyecto de ley y te vuelvo a repetir que te ha sido muy bien reflexionada por por las senadoras Agassi, de, y, y bueno, y se están sumando este, muchas firmas de, de, de, de muchos senadores, y, y bueno, estamos en el en el buen camino, creo que eh, yo digo, manifiesto que es una causa justa, y se comprende a todos los deportistas de todas las disciplinas deportivas que hayan participado en selecciones nacionales y representado al país. Y... ¿No? Eh, eh, te quiero aclarar algo también con respecto a esto sí. eh, es la participación de eh, las instituciones nacionales no a nivel de títulos ni medallas no no, no no el hecho de haber participado de haber representado al país claro, claro, exactamente eh, eh, eh, más allá de logros o no logros eso no tiene nada que ver y, y que más o menos, que le dieron algún tiempo o algo, les dijeron más o menos cuánto puede tardar, cómo se va a implementar Bueno, y nosotros estamos ahora este, en, en reuniones, eh, estamos esperando que nos vuelvan a, a convocar para una reunión y para ver los avances que tiene esto. así bueno, sí, simplemente este, estamos en reuniones, también estamos en, en una reunión con el Secretario de deporte con Carlos Macalicer, estuvimos eh, con Federico Subieles, estuvimos con Michael Estura... Bueno, bastante es un apoyo permanente y yo creo que vamos a ir avanzando en eso a medida que lo que queda del año, digamos. Esperemos que en un futuro tengamos una este, una resolución. Ojalá se de ojalá se dé. Miguel, bueno, un gustazo. Se nos acaba el programa. Un gusto enorme poder tenerte, escucharte. Gracias. Eh, y que estés vinculado, eh, a nosotros nos gusta, a los que crecimos con la Liga Nacional. Eh, nos gusta que aquellos que, que tanto nos regalaron tanta magia tanto esfuerzo tanto sacrificio eh, bueno que estén involucrados de cualquier sector y de, de cualquier manera para, para poder hacer cada vez más grande esto y, y esto es un, un, un buen indicio este este proyecto que, que, que, que están llevando adelante ojalá que se les pueda cumplir y que sea eh, que sea muy bueno y positivo para todos los ex integrantes de las distintas selecciones argentinas eh Muchas gracias Fabián por tu, tu espacio, te agradezco mucho. Y bueno, ahí estaremos en, en contacto permanente. Dale, eh, dale. Siguiendo eso y por supuesto que iremos comentando cómo, cómo avanza. Dale, dale. Te una... agradezco mucho la preocupación. No, por favor, un abrazo enorme Miguel. Abrazo grande. Fabián. Ahí está, Miguel Muy Cortijo, uno de los más grandes, uno de los más talentosos en la historia del básquetbol argentino, previo a, la, a lo que es la Generación Dorada. Eh, bueno, con este proyecto de ley... Que, que entre otras cosas puede otorgarle una jubilación para aquellos que que han este representado eh, en las distintas elecciones argentinas. Se nos ha acabado el programa, nos vamos, se va a cambiar Philip McHobbson esta noche para jugar capaz unos minutos en Kimsa de Santiago del Estero, estaremos atentos a la noticia eh, si San Lorenzo vuelve a Boedo o no este sábado o el partido televisado mañana de las 8.00. Eh, será en Ferrocarril Oeste. Nosotros ponemos punto final, mañana los esperamos a las 11 de la mañana en la pantalla de TAC Sports con uno contra uno. chao hasta mañana.